¿Aquí andamos? Sí, sí. El loto se hace cosas así. El loto se pero cu Cuando habla y le sale la voz de gallo... Claro. Bueno, de momento de no un... te ha salido, ¿eh? De momento, todo... Sí, estas no pierdas la esperanza. No pierda estas últimas semanas eh, yo te he voz de hombre. Eh. Estoy madurando. Sí. ¿Por sí porque sí. Bruno no te ha boca a boca, entonces ya está. Sí, resuelto. me quiere más. Yo le noto que me quiere más y me mete la lengua. ¡Hala! <risa> ¡Hala! <risa>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 ¿Y en qué se basa? Es que la lista no aparece, entonces... En los veintinueve punto nueve por ciento. A mí que me no está interesa, mal. ¿eh? No está mal. Me interesa ese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 Pues a lo mejor hay un 94,9. Pero y que eso no lo estamos no lo... juzgando no porque la tesis no es pública. No lo sabemos. Claro, pero, Podemos valorar pero, lo que Pero sí si sabemos, si sabemos que ese... se ha dectorado de eso. Bien, y por lo tanto, lo que yo le doy el beneficio de la duda. Es el titular. El cáliz de Valencia es el auténtico. Es métete con el, el, Todos los demás son el, falsos. Oye, el, el, hablando de, de nueve, hoy tenemos... Cuando muchos el cáliz es auténtico está en Ocebreiro. Claro, en toda la eh, vida. Eh, como el, todo el mundo sabe. Bueno, eh, y a Giuseppe Guijarro le encargamos otro nueve. Que nos encuentre el noveno planeta. Sí, no el, el de Zecaria Sitchin eh, oh, y Dios. su escalera al cielo.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 Pedruscos, parientes míos, guijaros, ¿eh? <risa> es, <que, risa> es, que, es que te he leído el <risa> pensamiento Bruno, que están más allá de Plutón y que al parecer pues presentaban toda una serie de alteraciones claro que gravitacionales. Antiguamente era la búsqueda del décimo del planeta, ahora es el noveno, claro. Claro. entre otras cosas, porque Plutón ha dejado de ser sí, planeta. Yo, sí, claro. yo reclamo desde aquí una iniciativa de sí, estas, de firmas, ¿cómo es el... El, el ORG, change, para reclamar que Plutón sea otra planeta. Todos plana. estamos con Plutón, ¿eh? <risa> Rosavientos Plutón. El, el WhatsApp. Eh, pues, Plutón pues, ¿sí? insisto, <risa> detectar... <risa>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 Claro, 1,500, no 1, lo he calculado, pero será... 1.500, has se, dicho, ¿no? No, 1,500, 99,9. Ah, claro, 99,8%. <ríe> Fantástico. Y después publicaron eh, un texto que se llama La hipótesis del planeta 9...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 Un avión con todos sus pasajeros se desapareció, se fumó de un momento a otro, se extinguió y seguimos buscándolo. Y, y eso que viernes... la, la búsqueda más importante que se ha realizado jamás se y... peinó el planeta entero en su búsqueda. Bueno, por menos un trocito sí, del sí, planeta. Sí, vale. el, el próximo viernes se cumplen cuatro años ya, cuatro sí. años, ¿eh? uh -huh. cuatro años. Y aquí lo hemos seguido, yo creo que casi en tiempo real, desde el momento de su desaparición, nos hemos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 El problema de, de este porque tipo nuevo de información es que son términos económicos. No, no, no, por que se han dicho cosas. no pero También porque se ponen en relación con el combustible. Con pero de no cosas. hay ninguna evidencia de que hubiera impacto alguno. No. Sí, sí, no, no, se ha encontrado algunas cosas, no, y se, ha encontrado, han dicho, se ha encontrado. Pero no se ha encontrado evidencia. Bruno, de que ha hay materiales que son, hay fragmentos que son inequívocamente de ese avión, porque aparecía la matrícula.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 como lo hacen, pero pero así venían consignados en la noticia. Sí, pues seguramente como, como lo del Grial eh, de Valencia. El 99,99%. 99, 99, 99%, 99%. De hecho, eh, yo creo que el claro. planeta, el noveno planeta, debe ser el Cali, sí, pero también sí, por, el sí. por el porcentaje que está por ahí flotando al 99,99%. Eh, no hay evidencia, salvo ese, eso que señalas, pero no hay evidencias, no hay nada que certifique. Primero, que llegar al mar, porque la desaparición se produce en el cielo,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 Puede ocurrir Pero que uno de, las, de uno de los países Que esté dando una lectura falsa de su radar sí, Y entonces sí, que haya dicho que, en que Siguió la determinada trayectoria Cuando entró en su espacio aéreo Y a lo mejor está dando pues sí unos datos falsos ¿Puede La ser, desaparición es que, no sé. de este avión Es indígena de un episodio El último de perdidos Desde luego Hombre, pues si aclararan la serie yo se lo agradecería sí, sí, Porque al sí. final de perdidos sí, fue sí. bastante sí, sí, sí. O sea que... Por eso Estoy fue bien. como, como Esta perdida también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 que son dramas terribles para las familias, incluso para las comunidades de esas personas eh, ni el CSI, ni la criminalística, no, pero mira, el otro día, ni, el otro día Bueno, hace unas semanas, el, el futbolista este también, eh, el argentino sí, que falleció sí, sí, en el falleció de la en cara de la Mancha Messi. pues tardaron poquito tiempo poquito tiempo en, en recuperar ah, ah, sus yo, restos y, y localizar el avión, ¿no? Messi. Hombre, es un escenario totalmente distinto, pero bueno, no, pero un, relativamente poco tiempo, antes, ¿no? Antes, ¿no? Y, era, y era una, también era un avión bastante más pequeño, ¿no? Con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 Estamos en la última hora de la Rosa, Los vientos, Vientos, eh, tendremos ecos eh, del pasado con Laura Falcolada, la mujeres hay eh, con historia con Silvia Casasola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 Gracias. Un placer, hasta la próxima. Buen viaje. En Onda Cero, la rosa de los vientos.